General de la Asociación Bancaria de la Pampa. Raúl, buen día, Luis Talón y Luis l a r d o n e te saludamos. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va Raúl? Bueno,、eh, decíamos recién que la bancaria、eh, ya anunció que se pliega、eh, al paro, no va a haber atención en los bancos, atención presencial.、Eh, y, y qué, qué, ¿Qué percepción tenés vos de este, de este paro? Yo digo que es un paro que algunos dirigentes por lo bajo te dicen que es m e d i o incómodo. Bueno, en realidad, este, en nuestro caso,、eh, es una decisión que adoptó el plenario de l s e c r e t a r i o g e n e r a l n a c i o n a l donde el 27 de marzo pasado fue convocado por el secretario a d general nacional, donde hicimos el análisis de la realidad de la situación、eh, social del país y、eh, lo que nosotros estimamos que.、Eh, Era algo que la sociedad venía pidiendo a gritos: que la CGT esté convocando esta medida de fuerza, que bueno,、eh, tenemos que llevarla a cabo, porque nosotros, como parte de la CGT,、eh, somos una organización que está convocando a esta medida de fuerza. En, en lo local, el día jueves, nosotros hicimos la reunión de secretariado d e s e c c i o n a l convocando a los delegados de cada una de las instituciones bancarias con sede en la misma, y、eh, ya se decidió a,、eh, acatar esta medida de fuerza como así lo dispuso el secretariado general nacional. O sea, es algo que,、eh, como decía, la sociedad estaba pidiendo a gritos, y si nosotros hacemos un análisis de la realidad, Social que está viviendo nuestro país con la situación que viven、eh, los trabajadores y trabajadoras y los jubilados con la brutal represión que están、eh, recibiendo en sus manifestaciones los días miércoles, reclamando por algo que、eh, por justicia les corresponde. Creo que、eh, los dirigentes、eh, sindicales debemos estar a la altura de los acontecimientos. Y、eh, llevar adelante esta medida con la mayor contundencia. ¿no? Eh, Raúl, ¿y cuál es、eh, en tu interpretación, en tu análisis, la, la demora en esta medida de fuerza, entendiendo esto que decís, ¿no? que ya era una, algo que se venía o, o parte de la sociedad lo venía、eh, pidiendo? Bueno, estas fueron este, decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la CGT Nacional, donde adoptó una posición. Eh, dialoguista, eh, pero creo que la paciencia tiene un límite y, y interpretar lo que una sociedad está reclamando. Que en su gran mayoría, en las, elecciones, en las últimas elecciones nacionales, votó este gobierno,、eh, confiaba en algo que venía pregonando, que el ajuste que iba a realizar, que se está llevando a cabo, le iba a pagar la casta, y resulta que. Hoy,、eh, lo que ellos denominan la casta、eh, son los más beneficiados y los más perjudicados, son los sectores de la clase media y los más humildes, que es un deber del Estado atender、eh, y, por lo menos, garantizar lo que son los tres、eh, servicios esenciales: la salud, la educación y el trabajo. ¿no? Raúl,、eh, ¿Y estamos? sí. sí. No, ¿Y te... estamos. Sí, termina, sí, termina, quería, termina. Sí, quería completar de que en realidad lo que está sufriendo la, la sociedad es los ajustes, no solamente en las tarifas, los servicios, los alimentos, y a su vez, este, cada vez en el caso de los jubilados, están viendo restringidos sus derechos que tanto nos ha costado conseguir.、Uh -huh. Sucede también que、eh, quizá los dirigentes gremiales estamos á b acostumbrados en los últimos tiempos. A que、eh, nuestra gestión era por un reclamo salarial o la,、eh, tratar de lograr mejoras en, nuestro, en nuestros derechos.、Sí. O, los que tenemos algunos años de gestión en la s actividad e sindical, s e s recordamos otras épocas donde、eh, hemos vivido ya esto que está pasando, que está sucediendo、eh, por estos tiempos.、Sí. Eh, eran otras épocas que fue difícil. e、eh, llegar adelante, recordemos la década del 90 con el, el mecanismo. que...、Sí. Eh, Eh, impuso políticas de ajuste como las que hoy estamos, estamos sufriendo, y bueno, en aquel momento tuvimos que salir a la calle y este, tratar de defender lo que teníamos en ese momento. Que en nuestro caso, como del sector financiero,、eh, tuvimos un ajuste brutal que significó la pérdida de muchísimos puestos de trabajo y con la desaparición de prácticamente la banca provincial. La banca pública provincial, municipal y en algunos sectores de la banca oficial y privada, también p a r el mismo puesto de trabajo. Y hoy, Raúl, ¿está pasando eso aquí en La Pampa, digo, con relación a los puestos de trabajo? No, no en, en la provincia de La Pampa.、Eh, pero bueno,、eh, si, si vemos lo que está sucediendo a nivel nacional con esta, que、eh, eh, sucedió hace. Días en el Congreso, donde se aprobó eh, eh, el pedido de un préstamo al FMI, o o n d o n e t a r o Internacional, o sea, no se ha dado a conocer, pero nosotros sabemos de que el gobierno insiste con la privatización del Banco de la Nación Argentina y lo está entregando como prenda、sí. eh, de regalo para que el FMI o o n d o n e t a r o esté asistiendo a, a este gobierno para a, una deuda mayor que compromete el futuro de. De nuestro país. ¿no? Ahora, Raúl,、eh, vos ves que está la dirigencia gremial、eh, está consustanciada con, con el paro este, y le va a poner todas las la, la, la fichas al paro. O, te lo pregunto porque la verdad que esta semana estuvimos buscando este,、eh, al, distintas voces que queríamos este, hablar con ellos y ninguno quiere hablar.、Eh, es como que les incomoda esto. Incluso ayer me decía un gremialista de pico. Eh, yo no les puedo decir que paren a los representados míos porque、eh, les descuentan 300 mil pesos de un bono de presentismo que pagan las empresas y después van a ir a tocarme la puerta de mi casa.、Eh, digo, ¿vos ves que en ese sentido que los dirigentes van a convocar realmente o van a dejar a la libre decisión de cada trabajador? Nosotros.、Eh, nosotros... Hablo en lo personal, en lo que se refiere a nuestra organización.、Eh, más allá de las consecuencias que、eh, supuestamente pueda traer aparejado la,、eh, esta, esta medida de fuerza, es nuestra obligación、eh, advertir a los compañeros y compañeras de que el futuro es, va a ser peor. c l a o O sea, si hoy tenemos,、eh, vamos a asumir un riesgo que. Toda medida de fuerza、eh, conlleva un riesgo. Pero bueno, eso es,、eh, es necesario, es necesario llevar adelante la medida de fuerza porque si esto nosotros seguimos cediendo o se sigue cediendo ante esta, estas intenciones del gobierno, el gobierno va a seguir avanzando y tenemos más de una, de una muestra. Entonces, de algún modo. Eh, los sindicatos o los representantes de los trabajadores tenemos que hacer valer、eh, el derecho que tenemos de, de convocar a una medida de fuerza porque estamos garantizados por、eh, la Constitución Nacional. El artículo 14b de la Constitución Nacional nos ampara en esta, en esta situación. Y después se discutirán los, los descuentos que supuestamente puedan aplicar sobre los haberes de los compañeros y compañeras. ¿no? Y con relación,、eh, Raúl, a, a la situación del Banco Nación, ¿se regularizó el funcionamiento? El Banco Nación,、eh, en el caso puntual de la provincia de La Pampa, ¿te referís? Sí, sí, sí. sí.、Eh, mirá, bueno,、eh, en aquella oportunidad, la decisión que había tomado el directorio de, del Banco Nación fue primero el cierre de la gerencia zonal y después de, de la, el intento de nuevas sucursales que. Eh, felizmente logramos revertir, pero no así、eh, la gerencia zonal, que sigue dependiendo de la gerencia zonal de, de la provincia de San Luis.、Eh, nosotros hicimos las correspondientes presentaciones ante la, el Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, y este, a pesar de que se sigue insistiendo desde el Secretariado General Nacional sobre la convocatoria de una audiencia para tratar este tema, eh, eh, bueno. No hemos obtenido respuesta porque sabemos que、eh, es un organismo del Estado que responde a las intenciones del Gobierno Nacional,、uh -huh. ¿no? que pretende achicar el Banco Nacional. O sea, eso es a todas luces.、Eh, ya, ya hemos denunciado y lo seguiremos denunciando. ¿no? Eh, y la otra consulta tiene que ver con la medida de fuerza del, del jueves. ¿Ustedes este, están organizando algún tipo de movilización, marcha?、Eh, ¿Cómo se está organizando? Nosotros、eh, lo que vamos a cumplir es el plan dispuesto por la CGT porque no tenemos facultades como para modificar eh, eh, las decisiones o las resoluciones de la, la central sindical.、Eh, lo que está previsto es una movilización para el día miércoles、eh, y el paro para el día, el día jueves. O sea, eso es porque vamos, el lunes está convocada la regional de la CGT Santa Rosa,、eh, donde nosotros vamos a concurrir y esperemos que esto se, también se cumpla aquí, por ese a o O sea, el miércoles habría una movilización acá en Santa Rosa. Es lo que nosotros esperamos. O sea, la movilización、eh, que hacen los、eh, compañeros jubilados el día miércoles,、mm. nosotros vamos a estar acompañando, más、claro. allá de lo que decida. Los i d e a l a CGT v a m o s a estar acompañando a los compañeros y compañeras jubilados porque consideramos、eh, justo el reclamo y、eh, nuestro deber acompañar a nuestros nuestro mayores. ¿no? Bien, Raúl, te agradecemos estos minutos con el programa. Te mandamos un saludo. No, gracias. gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Raúl Ibáñez es、eh, secretario general de la Asociación Bancaria, uno de...